Horas, eh, aquí en Radio Kermés, el jefe de la policía eh, de La Pampa, comisario Héctor Lara, admitió que los lugares de detención de personas aquí en Santa Rosa y en la provincia, eh, eh, sobre todo acá en Santa Rosa, están excedidos, excedidos en la cantidad de personas. Eh, y en un contexto donde incluso apareció algún caso positivo, de COVID, eh, por ejemplo, en la seccional sexta. Para hablar, para hablar de este tema eh, y aclarar un poco el panorama eh, de la situación de los lugares de detención, está en comunicación con nosotros el juez de ejecución eh, penal eh, de aquí de Santa Rosa, Martín Sarabia. Martín, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Pablo? Buenos días. Bien. A ver, Martín, ¿cuál es el, el panorama que tienen eh, de, por lo menos desde el Poder Judicial eh, con respecto a este tema? Eh, Mira, eh, bueno, en realidad la, la pandemia lamentablemente nos ha encontrado con los niveles de hacinamiento más grandes de nuestra historia. Esto tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Entonces, en ese contexto, la situación obviamente que se complejiza. Eh, el año pasado se hizo un congreso de ejecución penal organizado por el Colegio de Magistrados y en la apertura el doctor Lozzi, en calidad de presidente del Superior Tribunal, eh, incluso ahí planteó la necesidad de empezar a debatir sobre si es necesario o no un servicio penitenciario propio. Y yo creo que todo este debate, bueno, nos no lo debemos. En principio porque esto ya se ve venir desde hace muchísimos años y me parece que, de una manera acertada, el gobierno provincial, allá por el 2007 firma un convenio con el Servicio Penitenciario Federal y, bueno, ¿para qué? Para que se solucione esta situación, por lo menos por más de 15 años, te diría casi por 20 años, o sea que mm, recién ahora tendríamos que estar empezando a vislumbrar algún tipo de problema si se hubiesen cumplido los convenios que se firmaron allá en el 2007, más o menos. Claro. Entonces... Ese incumplimiento por parte del gobierno nacional, eh, bueno, ha hecho que lleguemos a esta situación actual que perjudica a un gran número de personas, no solamente a los condenados, sino a los policías, eh, a familiares y demás. Sí. Eh, para que te des una idea, por eso te digo, desde el 2007, eh, en realidad nunca se han cumplido los convenios, nunca ni con los gobiernos anteriores, me refiero al gobierno de la presidencia del doctor Kirchner, o el gobierno de Mauricio Macri, o incluso ahora el gobierno de Fernández. O sea, nunca ningún gobierno nacional cumplió. En principio, eh, bueno, habría que analizar eh, el poder eh, efectivo que tiene el Servicio Penitenciario Federal, que creo que nunca se lo analiza. Desde mi punto de vista es la única fuerza federal que no se ha democratizado al día de hoy, a pesar de lo ya los treinta y pico años de democracia que venimos eh, transitando. Entonces, esta situación nos agarró muy mal parados a nivel nacional como a nivel provincial. Mm. Eh, y que, que lo admita ahora, así tan directamente el jefe de la policía, ¿eh, ¿cambian algo esto? Eh, bueno, en principio, como siempre se dice, primero hay que reconocer el problema que uno tiene, ¿no? Mm. Eh... Los lugares eh, hoy, para que se dé una idea, eh, hay, hay presos o personas alojadas en, cual, en cualquier calidad, ya sea condenados o en prisión preventiva, en cualquier comisaría de cualquier pueblo en nuestra provincia. Y hay lugares en los cuales, peores que otros obviamente, uh -huh. pero eh, para tener un parámetro objetivo que medir, tanto el Comité Europeo para las Cuestiones Criminales como la Corte Interamericana utiliza la densidad penitenciaria que se saca, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de presos sobre la cantidad de plaza. Eh, bueno, esa es una fórmula. En este caso, cuando superan los, los 120, eh, está ya en hacinamiento. Y, acá y nosotros cómo tenemos... Y bueno, depende de los lugares. Eh, la seccional primera, por ejemplo, de acá de Santa Rosa, está en 220. O sea... Para que te dé una idea, donde duerme, donde debería dormir una persona duermen 2,2 bueno. o la no sé, la comisaría de los Ranqueles de Pico está en 450. O sea, donde duerme, donde debería dormir una duermen 4, 4,5 mm. eh, y así cualquiera podés nombrar la seccional segunda, la alcaldía, o sea, eh, con más o menores niveles de, de encierro. De, perdón, con más o menos niveles de densidad penitenciaria, estamos eh, en toda la situación en general. Claro. Y, y en medio de la pandemia encima, porque si, por llega, esto, claro. si llega a aparecer algún caso ahí... Bueno. si vos, eh, por más elementos de higiene que se le dé a una persona encerrada, por más, eh, si querés ponerle barbijo, si querés darle alcohol en gel, eh, lavandina, pero si en el lugar que entra uno, vos tenés cuatro... ¿qué barbijo, gel o lavandina puede hacer efecto? Ajá, nada. Eh, de acuerdo a los planteos que ha hecho uno seguía también, por lo que escucha a veces, eh, algunas personalidades como Eduardo López, el asesor presidencial, sí. él está planteando últimamente que el hacinamiento es uno de los problemas más graves que trae... Eh, La, sí, eh, digamos, la de la pandemia. los especialistas dicen que si uno comparte más de 15 minutos con una persona, por más que tengas eh, las condiciones estas de, de seguridad como el barbijo, eh, sos propenso a contagiarte. Exactamente. Sí, sí. Por eso digo que en algún momento, bueno, eh, en los casos de emergencia no queda otra que la prudencia, creo yo en estos momentos sobre todo. Eh, esto va a pasar, eh, yo creo que más temprano que tarde va a pasar. Eh, pero el problema va a seguir estando, entonces debemos empezar a sentar las bases para ver qué es lo que pretendemos o cómo pretendemos solucionar esta problemática, porque hoy en, en la crisis o en la emergencia eh, eh, tenemos que hacer un equilibrio desde el Poder Judicial para respetar o intentar respetar todos los derechos de todas las personas, no solamente del condenado, sino de las víctimas, y en este caso cuando uno se pone a pensar qué pasaría si una comisaría o una alcaldía estalla... Eh, Si queremos ponerlos en términos de buenos o malos, eh, los eh, malos también van a necesitar camas y respiradores. Mm. Eh, por tal motivo le van a sacar lugar a los buenos. Eh, digamos, o sea, me parece que no, no es para plantearlo en ese aspecto, no. pero digo a veces es muy fácil eh, llevar la discusión, bueno, me, me, si robo que se joda, si... Eh, Bueno, entiendo esa discusión, pero bueno, me parece que tenemos que elevar el nivel de discusión, sobre todo los que tenemos responsabilidades, ya sea eh, fiscales, jueces, eh, eh, de los tres poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Eh. Martín, y en el mientras tanto, eh, con el tema de las prisiones domiciliarias eh, para los presos que tienen COVID, eh, o aquellos que, bueno, que tienen contacto estrecho con este, algún caso positivo, ¿esto lo han planteado? Ay, hubo planteos, sí. Desde, mm. desde el inicio, desde marzo, allí hubo planteos. Algunas se han otorgado. Pero no es... Eh, a ver, una aclaración por ahí. No es eh, eh, solamente porque tengas COVID, digamos. Porque si tenés COVID, pero no hay ningún tipo de riesgo y la situación es posible que sea porque... Eh, no hemos tenido, afortunadamente, muchos casos todavía. Recién estamos empezando claro. en la provincia. Mm. Con los contagios me estoy refiriendo, ¿no? Sí, sí. Pero hay personas que... Evidentemente tienen eh, comorbilidad, otras enfermedades que si le sumase el COVID es una bomba de tiempo. No ah. es que por COVID se han otorgado prisiones domiciliarias, sino que por otro tipo de enfermedades, en el caso eh, de agarrar COVID, bueno, sería realmente muy grave como fue el caso en este caso de esta señora que vos manifestás en la sección ancesta. Claro, eso se resolvió eh, eh, con una prisión domiciliaria. Sí, en realidad se resolvió, con eh, por ahora está aislada, no, uh -huh. técnicamente no tiene prisión domiciliaria, sino que está aislada uh -huh. en un lugar donde tienen gente aislada para estas circunstancias. Ah, está bien. ¿Y se ha solicitado la domiciliaria para esta persona? Sí, ella la tuvo en su momento, uh -huh. pero bueno... Eh... ¿Y que la sacaron de la domiciliaria y la mandaron a un lugar hacinado? ¿Cómo es? ¿Es así? Bueno, en realidad eh, yo le otorgué la domiciliaria en el mes de marzo, abril, no me acuerdo mes de marzo me parece, pero bueno esto tiene distintas instancias judiciales mm. y bueno me, cada uno de, la, de, de fiscal o defensor representa distintos intereses se va impugnando y bueno, se tomó otra decisión desde otros niveles y, y volvió a eh, a la seccional ahí donde bueno eh, después terminó lamentablemente contagiada, mm. pero bueno Son decisiones que se toman en distintas etapas judiciales, que por distintos motivos, bueno, se considera, o de acuerdo a los criterios, se considera si, si hay riesgo o no hay riesgo. Bueno, mm. yo entendí oportunamente que sí, después se consideró que no, y bueno, y ahora por estas circunstancias vuelve a estar aislada, digamos, en un lugar adecuado. Eh, Martín, ¿el Superior Tribunal de Justicia ha rechazado alguna prisión domiciliaria de alguna persona que integra el grupo de riesgo aquí en La Pampa? Eh y no, no sé todos los trámites que están en el Superior Tribunal, sí. yo tengo particularmente, tenía dos eh, fue el caso de esta chica y otra persona más sí. eh... Eh, pero son los únicos dos que desde mi, no sé en la memoria tengo porque ah. no, no o sea, es otra instancia no no no sé yo los trámites que existen en el superior ah, está bien eh, sí. y recién en el arranque decías que una posibilidad para darle una solución de fondo porque venís planteando que desde 2007 se viene con, con esta problemática sí. eh, es eh, que la provincia tenga un servicio penitenciario propio no te puedo dar una respuesta tajante pero sí puedo eh, arrimar elementos a la discusión ¿Es necesario un servicio penitenciario propio teniendo cuatro cárceles federales en nuestra provincia? La provincia de La Pampa es la provincia que en relación a la cantidad de habitantes más cárceles federales tiene. ¿Cuántas cárceles necesitamos? Eh, no tenemos tantos presos, me parece, para semejante cantidad de cárceles. Lo que pasa es que el servicio penitenciario federal, vuelvo a repetir, como fuerza autónoma desde mi punto de vista que es, eh, se maneja de acuerdo a su criterio y no hay gobierno nacional, ni provincial, ni nadie que pueda medianamente comandarlo. Sí. Eh, para que ustedes tengan una idea, el Servicio Penitenciario Federal eh, eh, utiliza los recursos del Estado provincial en su conjunto, salud pública, educación, traslado de presos porque no tienen eh, vehículos acordes, y tienen pocos, tienen uno solo y se lo pasa roto. Eh, bueno, los servicios que le presta la cooperativa, los servicios que le presta la municipalidad con las máquinas para arreglar los caminos internos y demás. O sea, el Servicio Penitenciario Federal institucionalmente utiliza todos los resortes del Estado porque se le haría imposible funcionar. Claro. Sin embargo, sin embargo, bueno, no decide cumplir con nuestra provincia. Esto está más que claro. O sea que hay cupo que no, de los acuerdos esto que no cumple el servicio penitenciario, de alojar eh, a, a detenidos. Sí, también. sí, eh, claro, nunca, nunca llegamos a cumplir, porque el, el convenio que se firmó no es solamente para albergar a condenados, es para albergar a condenados y procesados, ah. y fue avalado por una ley provincial también. Pero bueno, lo que pasa es eh. que vos no cumplís por dos motivos, no cumplís porque no podés o porque no querés. Hoy sí está complicada la situación. En cuanto a la cantidad, eh, me, ¿me explico? O sea, sí. hoy sí está complicada. Pero hoy, pero hace un año y pico podrían albergar, un año podrían albergar más. O sea, nosotros podríamos tener nuestra situación resuelta. Claro. O sea, nosotros, eh, los hacinamientos que hoy tenemos en el ámbito provincial podrían estar resueltos si el, gobierno, si el servicio penitenciario hubiese cumplido con los acuerdos firmados. Hoy no tendríamos este inconveniente. Eso estoy segurísimo porque los números lo reflejan. Claro. Clarísimo, eh, Martín. Eh, no sé si quedó algo, si no, gracias no, por estos minutos. No, córame. por favor. Eh. Que tengas buen día. Bien. Gracias. Eh, el juez de ejecución penal de Santa Rosa, Martín Saravia, eh, que pasaba por eh, Periodismo Turno Mañana. Son 9.38 minutos. Estás escuchando Permés. 106.1.